Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos, una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, y la radio de todos. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC.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 Hola, hola, buenos días. Empezamos otra vez otro programa de Hora Libre en el Barrio. Hora Libre en el Barrio es eh, un programa que hacemos con chicas y chicos de las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué hacemos un programa con chicas y chicos de las escuelas públicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Porque creemos que hacer radio en las escuelas está... Buenísimo, porque es una manera de tomar la palabra Es una manera de ejercer la democracia Entonces, estamos con las chicas y los chicos aquí en el estudio Hora Libre es, como ustedes escuchaban, un programa que hacemos quienes participamos del programa REC Red Escuela Comunicación Que es un programa que depende de la dirección de inclusión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Y justamente trabajamos en las escuelas haciendo radio Eh, mi nombre es Patricia y voy a estar acompañándolos junto a los chicos de la escuela que se va a presentar dentro de un ratito. Entre tanto, les digo que Marta nos está sacando al aire y que me acompañan el coordinador del programa REC, Mariano Molina, y Alejandra Zárate, que nos está sacando fotos y nos está filmando, porque después ustedes pueden entrar a la página programarec.com.ar y ahí pueden escuchar este programa y pueden ver las fotos y, y pedacitos de los chicos de videos de, de, de este programa. Bien, hechas las presentaciones, ahora quiero que se presenten ustedes. ¿Quién va a empezar? ¿Con quién estoy? A ver. Eh, yo soy Matías Mandolini Meniconi de la Escuela de Rampelliero General San Martín, número 21. Y la Escuela Rompehielos, que a mí me quedó mucho ese nombre, porque el nombre Rompehielos es muy significativo para ustedes, ¿no es cierto? Claro que sí. Eh, este es el nombre de un barco que fue al Polo Sur, a, que acompañó a varios barcos rompiendo el hielo. Uh -huh. Y bueno, el nombre este es muy significativo para nuestra escuela. Muy bien, el Rompehielos. Rompehielos... Sí, es una escuela que trabaja con una compañera mía del programa REC. ¿Y cómo se llama la compañera? No sé si te acordás, sí, claro, sí trabajó con ustedes. Bueno. Y que los acompañó hoy acá, ¿cómo se llama? Eh, Eva. Eva González. Hola, Eva, ¿cómo estás? Bien. <risa> y hay alguien más que trabajó en este programa, sí, que vamos a, a, a sacar ahora en el, al aire. ¿sí? ¿Cómo se llama la señora que trabajó mucho con ustedes? Sandra. Sandra, hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y buenos días porque sé que nos están escuchando todos en la escuela, en el patio. Un beso. ¡Qué bueno! Hola Eva, ahora entró del estudio. Vení, decime un hola, por favor. Hola, buen día. Me agarraron comiendo torta frita porque acá nos malcrian en FM Riachuelo. Gracias Muy bien. por la torta frita, la, el recibimiento en la mañana y esperarnos un ratito que empezamos un toque más tarde. Claro, porque eh, la ciudad de Buenos Aires está complicada. Y los chicos vienen desde muy lejos. ¿Dónde queda la escuela Rompehielos? En Villa del Parque. En Villa del Parque. Y estamos en La Boca, o sea que es este muy, muy lejos. Esto es Radio en Vivo. Se nos acaba de salir un micrófono. Vamos a manejarlo de acá, del brazo. Bien. Chicos, eh, ustedes, yo los vi entrar con una campera roja, eh, negra. ¿Qué significa esa campera? ¿Que ustedes son qué? Egresados. O sea que están en séptimo grado. ¡Qué emoción! ¿Y se van a algún lado? A Córdoba. A Córdoba. ¿Y cuándo se van? ¿Saben? ¿Ya lo tienen sí, decidido? En la segunda semana de noviembre. La segunda semana de noviembre. Así que nos estamos preparando, ¿verdad? Bien. Bueno, séptimo grado, con sus camperas de egresados. ¿Qué tema prepararon para este programa de hoy? ¿Sí? ¿Sobre qué vamos a hablar? A ver. Eh, de ciudad, eh, ciudad Mágica, de Tambiónica. Eh, eso es el tema que vamos a escuchar. Pero antes quiero que me cuenten qué tema prepararon, ¿sí? Este, ¿Qué, qué estuvieron trabajando? ¿Qué problemática estuvieron trabajando? La alimentación. La alimentación. Tema complicado, ¿no? Sí. Ustedes sí. hablan mucho del tema de la alimentación en casa, en, no sé, en la escuela. Mm, oh. ¿No? no no no les interesa que comen dicen que y, sí. somos lo que comemos no <risa> sí bien más o menos es necesario saber qué, qué comer porque si uno come mal sí, va a tener el cuerpo va a tener una salud mala va a tener una salud mala y digo es importante eh, este tema de la alimentación sobre todo en adolescentes porque hay problemas sí desórdenes alimentarios que muchos adolescentes y sobre todo las chicas tienen porque quieren ser flacas. ¿Charlaron sobre eso? ¿Vos qué me haces sí con la, con la cabeza? Sí, hablamos del tema de la bulimia y anorexia. O sea, está bueno comer bien y está bueno... Eh, O sea, ser conscientes de lo que comemos y no querer ni ser tan flaca ni, ni nada. No tener como rollo con ese rollo, ¿no? <risa> con el tema de que soy gorda y demás. Si uno se alimenta bien y come lo que tiene que comer y en la cantidad justa no tiene por qué ser gordo o gorda, ¿no? Bueno, a ver, quiero que, que me cuenten qué exactamente, eh, qué temas tocaron sobre alimentación. Por ejemplo... En la nutrición. La nutrición. Y para eso, ¿sobre qué temas hablaron o sobre qué, qué cosas investigaron? ¿O qué hicieron? A ver, cuéntenle a nuestros oyentes. ¿Hicieron spot? ¿Qué hicieron? Porque yo eh, acá tengo una hoja de ruta que sí dice que ustedes hicieron spot. Y, eh, estuvimos ahí haciendo spot y también estuvimos leyendo nuestros libros uh -huh. eh, sobre la alimentación, sobre la necesi la necesidad de alimentarse, de tener una buena salud natural la importancia que tiene esto para la buena salud. ¿Sí? estuvieron haciendo esa pirámide. Sí. ¿se acuerdan de la pirámide? ¿no? yo la vi cuando tenía la edad de ustedes, hace Ahora como un millón. Un Ahora es un óvalo, señor, mira, sí. por eso yo dije Yo cuando estudié esto había como una pirámide alimentaria o alimenticia, no sé cómo se dice, alimenticia. Alimenticia, muy bien la corrección, la cual había una cantidad necesaria de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas. Sí, yo también lo estudié en mi vieja escuela también lo estudié. Bueno, pero vos no sos tan viejo como yo. <risa> <risa> no es cierto. Este, bueno, ahora es un óvalo. ¿Y alguien me puede contar entonces qué hay en el óvalo? ¿Se acuerdan? Sí, que era... ¿Qué y es lo las, harinas también, las harinas, los uh -huh. claro, los había. Las harinas, había líquidos. Claro, había carbohidratos, lípidos, que son las grasas. Hay algo muy importante, que son las... Pro, pro, pro, pro, pro, pro, las, proteínas. las proteínas. Y también las vitaminas. Las vitaminas, sí. ¿Y se acuerdan qué es lo que hay que comer más y qué es lo que hay que comer menos? Que está en la... Claro, yo tengo la imagen de la pirámide, ¿no? que había en la punta que era chiquitito era lo que había que comer poco, sí que hay que comer menos y hay que comer que hay que comer más, ¿se acuerdan? y hay que eh, la hamburguesa, todo, eso que tiene grasa todo no. lo que tiene no. grasa no sería que tiene, tiene que tener proteínas, vitaminas, claro tiene que ser completo, ¿no? Hay que comer mucha fruta, tendría mucha que verdura. variar, podría haber carne también con verdura, con fruta, uh -huh. de postre lípidos, agua, de claro. todo puede haber. Pero no hay que abusar de las grasas. Claro, ¿no? Y esta cosa de mucho frito, mucha manteca, mucha claro, si no tenemos demasiada demasiados lípidos y bueno, y nos pues, enferma eso. Claro. Justamente. ¿Alguien sabe qué es el colesterol? ¿Lo escuchó nombrar en algún lado? Sí, mi abuela, sí, mi abuela dice, <risa> bueno, es problema de gente grande, pero también es problema de gente joven, ¿eh? Sí, por no saber cómo alimentarse. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿alguien tiene para hacerme alguna recomendación de salud? Matías, Enzo. A ver, Matías y Enzo. Recomendaciones de salud. ¿Qué ¿Ustedes que qué trabajaron? Eh, ¿Qué dios? No, no, ¿qué es lo que prepararon? No, ¿Qué, cuando qué? estuvieron armando el spot de, de alimentación, ¿qué se les ocurrió? Ahora. Cerquita del micrófono, a ver. Eh, eh, carnes, verduras. Estas cuestiones que estábamos hablando. con claro. el potasio. Exactamente, sí mi mamá come banana, pues dice que se acalambra. entonces el potasio parece ser claro. el que este, opera contra los calambres. También, bueno, si tenés esta dieta balanceada, mm. puede resolver también varios problemas que tengas. Bien. Problemas de dormir, dolores musculares, uh -huh. y bueno. Te puede ayudar a, también a dormir sin pastillas ni nada de eso. Muy bien, claro, porque uno está acostumbrado a ir y tomar la pastilla. Está claro. muy mal eso. Bien, me dicen que trabajaron sobre un spot. Eso era lo que yo quería saber. ¿Es así? Sí, sí. Tienen sí. algo grabado. Lo escuchamos. Dale, vamos. Yo no sé. eh, hola, soy Matías Mandolini y es el grave, de séptimo grado de la Escuela Rompehielos. Hola, soy Alonso Marino de la Escuela Rompehielos. Hoy les traemos unas recomendaciones para la salud. Mantener una dieta equilibrada y saludable, evitando el consumo de alcoholes y consumos tóxicos como el tabaco. Controlar el peso y ayuda a dormir sin pastillas. También pueden entrar en nuestro blog de escuela, y aquí es, es así, escuela21de17blogspot.com www.radiorex.com.ar A ver, cuando se prende la luz roja es que estamos al aire, y estamos al aire en hora libre, por FM Riachuelo, y estábamos escuchando las recomendaciones. Claro, no habíamos hablado, no hay que tomar ni alcohol, ni fumar, eso se re mal, ¿no es cierto? Sí, bien. ¿Algo Así más es. nos quedó para decir sobre estas recomendaciones? Eh, no. Bueno. Claro que no. ¿Pasamos a Victoria. Sí, que ya estuve hablando recién. Hola, Victoria, cómo estás? Bien, bien. Bueno, buenísimo. Me contaste qué hiciste vos. Hice eh, no sé, el, el menú uh -huh. de, de, de la parte del restaurante. A ver, nos tenemos que poner más cerquita del micrófono porque nadie te escuchó. Lo decís de vuelta. En ese, en ese el menú del de restaurante, del Hotel Las Pampas. Ajá, ¿y hay cosas ricas en el Hotel Las Pampas? <risa> Muy ricas. Muy ricas, ¿muy sanas también? También. ¿Comerías ahí? Sí. <risa> Bien. Eh, Tenemos un material grabado para escuchar. Bueno, escuchamos el siguiente material y después seguimos charlando con Victoria. Me llamo Victoria y soy la dueña del, del Hotel Las Pampas... ...que queda en la Escuela Rompehielos General San Martín... ...y el menú saludable de mi hotel es... ...del desayuno, café con leche y tres medialunas... ...o sándwich de jamón y queso... ...de almuerzo, pollo con ensalada, puré o arroz... ...merienda, yogur, manzana, nueces... Cena, carne vacuna con ensalada rusa. Yo soy Victoria, la dueña del, del hotel Las Pampas, que queda acá cerquita. Bien, entonces acá tenemos un, un menú saludable en un hotel y podemos ir ahí a pasar un buen momento y a comer rico y sano, ¿no es cierto, Victoria? Sí. Bueno, Victoria le da mucha risa, este y, y bueno, eh, ahora estamos al aire con un doctor. Ustedes tenían planificado hacerle una entrevista a un doctor que se llama Marcelo Vigo Andrade, que es pediatra y es jefe de clínica mmm, pediátrica en el Hospital Garrahan. Digo bien doctor? Sí, qué tal, buenos días, cómo estás? Qué tal, mi nombre es Patricia. Y acá estoy con los chicos de séptimo grado del eh, de la escuela rompehielos y sí. estuvieron trabajando el tema de alimentación y si te parece te van a hacer algunas preguntitas. Bueno, estoy escuchando. A ver. Ya te hacen la preguntita. A ver, acércate al micrófono. Buenos días. A ver quién habla. Eh, yo soy Matías tamás? Mandolini de la Escuela Rompehielos. Bien, Matías, Y tenés, bueno, Quiero preguntarte una cosa. Porque Desde... Matías. ¿Desde cuándo trabajás? A ver, me parece que Matías no te está escuchando. A ver, no, pregúntale de vuelta, Doc. Fiel, Matías? ¿Desde cuándo preguntás, eh, trabajás? ¿Cuántos años tenés vos, te está preguntando el doctor? Yo tengo 13 años. ¿13 años? Bien. ¿Desde cuándo trabajo? Sí. Pues Mira, desde hace muchos años, desde muy joven. Ah. Cuando me recibí, me recibí de médico cuando tenía 23 años, más o menos. Ah. Y eso hace muchos años. <risa> <risa> <risa> Así que eh, hace un tiempito, ¿eh? ¡Qué bueno! Bueno. Y... y, y ¿Me podrías contar por qué elegiste este trabajo? Y mira, elegí ser médico porque... por varios motivos. Primero, porque a uno le gusta ayudar. Claro, claro. Entonces uno quiere tratar de que la gente la pase bien. Si uno puede colaborar de, de algún aspecto, eh... Como es la salud, es algo muy evidente. Claro. Y la otra cosa, también, es eh, pediatría, porque creo que los chicos son el futuro, ¿no? Y claro. todo lo que se puede hacer mucho más desde joven que desde más grande. Por ejemplo, todas las cosas que se aprenden en los primeros años de la vida, como, por ejemplo comer sano, vivir sano, cuidarse... Eh, es mucho más fácil mantenerlo toda la vida si uno lo aprendió de joven que si lo aprende después de los 17, 18 años. Claro, le porque... a la gente grande le cuesta más cambiar. Claro, porque entre más... cuando Si comenzás antes, mejor para el futuro. Claro, y aparte porque uno se acostumbra, los hábitos se aprenden más fácil cuando uno es joven. claro es decir, eh, la persona que nunca se cuidó de chico, de grande, es difícil que aprenda a cuidarse. ya si vos desde chiquito te aprendiste a cuidar, es mucho más fácil que te cuides toda la vida claro bueno eh, ahora te voy a pasar a otra compañera que te va a hacer otra pregunta chao adiós ¿eh? chao, chao. Eh... decile eh... tu nombre al doctor cómo te llamas decime Florencia Hernández cómo te llamás más fuerte Florencia Hernández Florencia sí sí ¿cuántos años tenés, Florencia doce doce bueno para qué me quieres preguntar Eh, ¿Cómo sabemos cuidarnos en la comida? ¿Cómo debemos cuidarnos? usted? Sí, ¿cómo debemos? Mira, hay que aprender a comer sano. Uh -huh. Comer sano cuida el cuerpo. Sí. El cuerpo que vamos a tener toda la vida. Claro. Es decir, el cuerpo es como un auto. Si vuelvo a sacarlo a vito y lo cuidaste, dura muchos años. Y claro. El cuerpo tiene que durarte un montón de años. Sí. Y la comida es todo lo que cuida el cuerpo por dentro. Mhm. Uh -huh. Hoy en día viste que la gente no come bien, porque come apurada, sí. come mucha comida chatarra decimos sí, nosotros. ¿Sabes lo que es la comida chatarra? Sí, todo hamburguesas, fritas, todas esas cosas. La comida chatarra es, por ejemplo, te digo, sí. todo tomar, comer muchas golosinas, uh -huh. comer muchas salchichas, sí. comer mucha hamburguesa, uh -huh. comer muchas facturas, comer muchos fritos. Comer muchas galletitas dulces, sí. comer muchos embutidos y fiambres, claro. comer muchas papas fritas, y todo eso esas cosas. Claro. Son para comer una vez cada tanto, claro. con las gaseosas, con la con los jugos. Claro. No es para comer todos los de igual. Porque si uno se acostumbra a comer eso, son cosas ricas, no es ricas. Sí. Pero también claro. lo hacen bien a la salud. Claro, hacen mal. cosas de comer uno cada tanto. cosas uh -huh. sabés que bien en ¿eh? sí. Mucha gente que tiene sobrepeso o obesidad claro. encima nosotros. Son poco Sí. Estas comidas, los fritos, es lo que hacen aumentar mucho de peso y no le hacen al cuerpo por dentro. Como que están gastando al cuerpo por dentro. ¿La claro. sí. ¿De Florencia? Sí. Eh, Doc, Yo, es ¿no? difícil enseñar eh, estas cuestiones cuando hay tanta publicidad, tanta publicidad que dice lo es contrario, ¿no? Sí. bien. ¿Cómo decías? que es difícil enseñar estas cosas cuando hay tanta publicidad que habla de lo contrario, ¿no? Que hay que consumir claro. papas fritas y hamburguesas y todas esas cosas. Por eso, creo es importante que se aprenda de chico. Uh -huh. Y pues eso es importante que los papás también se, se eduquen en ese tema. Claro. Porque Ajá. si uno se depende de una parte de chico tiene que saberlo. Es muy difícil citarlo en las costumbres de los que nunca se aprendió. Claro. A ver, Florencia, ¿alguna otra pregunta para el doctor? A ver, hablándole al micrófono. Ah. ¿El orden de las comidas influye con el cuidado? A, a ver, Florencia, no, no, no, estoy muy lejos. ¿El orden de las comidas influye con el cuidado? Repetime de nuevo, despacito. ¿eh? Si el orden con que se come influye en el cuidado de ah, la salud. Ah, ¿Sí, si el orden, sí, obviamente, totalmente. Ah. Muy buena pregunta. Bueno. Ya, dicen que para comer bien, lo que siempre hay que hacer es desayunar, claro, el que no desayuna no, no se alimenta bien, uh -huh. el, el, el desayuno es lo que ordena todo el día con respecto a las comidas, uh -huh. no es bueno que uno se mucha sin comer y después se trague todo y coma muy rápido, apurar un montón de comida, eso hace mucho más el cuerpo, uh -huh. por eso uno tiene que comer, desayuno claro. el día de ir a la mañana, desayunar cosas sanas, pan tostado, claro. o pan pan negro, queso sí. queso crema, sí. tratar de, de comer poca grasa claro. y cada dos o tres horas comer eh, algo que sea saludable. Sí. Cuando digo saludable, ¿viste? por ejemplo, algunas frutas, eh, sí. son cosas que naturales, siempre los alimentos naturales ¿viste? que vienen eh, de vegetales, son mucho sí. mejores que aquellos alimentos que son elaborados y fabricados, que tienen muchas sustancias, etc que no son naturales, ¿no? son artificiales. Eh, doctor, gracias por haber colaborado con este no, pues programa no. de radio. Son chicos de séptimo grado que están haciendo eh, un programa de radio justamente sobre el tema de alimentación ya. y es muy importante el aporte de, de la palabra de un profesional. Ah, se nos ha cortado así, tuc, tuk tuk. Bueno, espero que haya escuchado el doc el agradecimiento. Eh, chicos, este, ¿les gustó haber entrevistado al médico? Estuvo buena, ¿no? La claro, palabra sí, sí, de alguien que sabe de verdad, ¿no? Claro Sí. Eh, ¿Querías decir algo? Se nos ha salido el micrófono de vuelta, no importa. A ver, acércate, dale, decilo. ¿Qué te... Buen día. Buen día. Buen día. ¿Quién es no, quien nos dijo este buen día? Victoria. Victoria, y porque acá hay muchas victorias. ¿Querías agregar algo, Victoria, a esto? No. ¿No? El, deporte, el deporte, también es aconsejable. Eso no sé si lo nombró el doctor. Bueno, el, el doctor habló básicamente de lo que sería alimentarse bien y el orden, que estuvo muy bueno esto que dijo. Eh, y entonces, ¿qué tiene que ver el deporte con esto? Porque no está bueno dejar de comer. Tal vez haciendo deporte podemos balancear ahí, ¿no es cierto, Victoria? Sí. ¿Vos haces deportes? No. ¿No? O sea que no balanceás. Habría, no, no, no, no, no. Habría, claro, que ver cómo estamos de alimentación por ahí. Bueno, ¿con qué seguimos, chicos? ¿Tenemos algo más preparado? ¿Sí? sí. A ver, hay una entrevista. Eh, mi nombre, buen día. Eh, yo soy Tomás Coronel. y tal, le Hicimos Tomás? una entrevista a un chico de primero que se llama Matías, uh -huh. que va a cuestión de peso. Va cuestión de peso sí. o mira el programa. El no, mismo va. es eh, sí. tiene problemas de obesidad. Sí Ah, mira qué interesante. Vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Tomás Coronel. Mi nombre es Hernández y somos de la escuela Rompehielos General San Martín. Y hoy vamos a entrevistar a, a Matías de primer lado. ¿Qué estás? ¿En dónde estás? En, en primero. No sí, pero ¿en dónde? ¿En qué programa estás? ¿O me contaron que estás su cuestión, cuestión de, de peso. De cuestión de peso. Y me gustan la remolacha, zanahoria y la lechuga. ¿Y te sentís cómodo en el programa? Sí. ¿Te tratan bien? Sí. Que tengo que comer cosas saludables. Y por ejemplo, ponele que vos un día te querés comer un plato de ravioles. ¿Podés comer? Sí. Sí, pero ¿cómo tenés que comer? como vi la, como todos los días podés comer esas cosas, ravioles, pizza, este, empanadas, todos los días? No. ¿Por qué? Porque si no engordas. No, me empiezo en casa porque ahí no se pesa. Ah. A los chiquitos no se puede pesar. Buenos días. ¿Y qué te dice el doctor? ¿Cómo se llama el doctor? Diego. ¿Diego? ¿Es bueno, Diego? Sí. Ah. Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo fue esta semana? Y después me, me, me voy a pesar ahí. Eh, nada, me hacen la receta y todo. ¿La receta para lo que tenés que comer? ¿Mato, Mati? Sí. ¿Sí? ¿Vos te sentís bien? Sí. Y bueno, chicos, porque uno tiene contacto con algunas personas a través de la televisión y ustedes lo tienen ahí en la escuela. ¿Y ustedes cómo lo ven a, a este compañero de primer grado? Bien. Bien, mejor. ¿Mejor? Sí. ¿Descendió de peso? ¿Ustedes sí, lo ven? Sí, porque sí. antes, el año pasado, yo lo vi una vez y estaba sí. más muchísimo más, más gordito. Claro, claro. Les enseñan a comer. Cuando él... Eh, en primer lugar, eh, nombraba las cosas que le gustaban. Tal vez él no comía habitualmente, ni remolacha, ni zanahoria, ni lechuga. Claro. Y ahí se ve que le enseñaron a comer y, y del menú de y cosas los... saludables se ve que lo que él descubrió y que le gusta es eso que sí. nombraba, ¿no? Igual nos contó que... A ver, señor Sandra, acércate al micrófono, dale. No, okay. ¿Se acuerdan que ese día nos contó... Que, bueno, que algunos días, como él es un niño, uh -huh. tiene algún permitido. Entonces, claro. cada tanto este, lo dejan ir a McDonald's a comer unas papas fritas. ¿Se acuerdan qué dijo? Sí. Este, pero, bueno, que aprendió a conocer el sabor de muchos alimentos y de muchas cosas que él no conocía a través de, bueno, de, de esta dieta. Y empezó a incluir muchas verduras y muchas frutas y mucha agua, sobre mucha todo. Mucha agua y estaba muy contento con la entrevista aparte orgulloso claro, porque está haciendo algo para cambiar claro, seguramente el sobrepeso le estaba molestando a este chico no y estar haciendo algo para eh, bueno, sacarse eso de encima sacarse todo ese peso de encima debe estar debe ser algo fuerte e importante para él ¿no es cierto? bien, esto que del permitido ¿cómo se puso de moda la palabra el permitido? Eh. Antes nadie hablaba de permitido y ahora parece que comer una cosita dulce es un permitido ¿No? hemos inventado un término nuevo como el googlear que antes no existía en mi época porque no existía el buscador google bueno, ahora está el permitido Bueno, no hay que abusar de los permitidos los permitidos son de vez en cuando va para las personas que tienen problemas de sobrepeso bien, eh 11 menos cuarto de la mañana. Hacemos un breve momentito musical, así nos reacomodamos y enseguida volvemos con Hora Libre. Estamos escuchando El Rock de Mi Pueblo de Carlos Vives. Perfecto. Bueno, estamos con otro grupo de chicas y chicos eh, y vamos a seguir hablando de estas cuestiones que tienen que ver eh, con la alimentación, con la vida sana, con el deporte. Y bueno, eh, estuvieron trabajando también sobre cuestiones relacionadas al deporte. Hola, chicas. Ustedes estuvieran trabajando, ¿no? Sí, estuvimos trabajando con todo lo que tenía que ver con los deportes, porque eso también afecta, eh, perdón, no, afecta no, Impacta. ayuda, ¿Mm? sí. ayuda bastante en lo que es la alimentación. Bien, ¿y sobre qué? ¿Alguna cuestión en especial? ¿Algún deporte en especial? Porque a ver, también, yo me imagino que el levantamiento de pesas, no sé si digamos Tiene tanto que ver Pero sí un trabajo aeróbico Trabajaron sobre deportes, sobre diferentes actividades ¿Sobre qué trabajaron? Por ejemplo, hay muchos deportes donde los Que se pueden hacer Por ejemplo, el levantamiento de pesas tal vez no funciona tanto Como ir al gimnasio, por ejemplo mm. Vos podés hacer ca eh, baile puedes hacer gimnasia Podés hacer lo que vos quieras Pero mm. no sé si el levantamiento de pesas ayudaría tanto Como, por ejemplo, ir al gimnasio Claro, me imagino, viste que En las olimpiadas que... Están esos señores grandotes y esas señoras también muy grandes que levantan mucho peso. Eh, digo, no ayuda a eso a descender el peso. Trabajaron sobre el descenso de peso y sobre estas cuestiones relacionadas al compañero que estuvo siendo reporteado recientemente, el de primer grado. Bien, hicieron un spot, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Lo escuchamos primero y después me lo comentan? Bueno, dale. Hola, soy Petro Bochino de la Escuela Rompiguelos Hola, soy Nicolás Giusti Y hoy les vamos a presentar recomendaciones para los deportistas En relación con los alimentos que deben consumir en una dieta equilibrada Son lácteos, pastas, frutas, verduras Yo juego al fútbol Yo también juego al fútbol Sí, también como dice que antes del partido Si juega la tarde que que moverse de pastas y postre unas frutas Sí, es por el tema de la digestión, que la comida se dijeron más rápido Y al tener carbohidratos, las pastas te dan más energía Los alimentos totalmente prohibidos antes de una actividad física son Los alimentos con grasa, bebidas gaseosas, comer mucho Yo juego defensor Yo juego defensor y a veces arriba Ahí estaban las recomendaciones para los deportistas. Claro, un plato de fideos puede andar ante un partido de fútbol. Pero, a ver, eh, otra cosa más grasosa tal vez no sea la apropiada, ¿no? Y eso de las, de las gaseosas me llamó la atención, ¿no? Gaseosas no, antes no. del deporte, sino agüita. Exacto. Muy bien. ¿Alguna otra recomendación? Ustedes son los deportistas, ¿verdad? Claro. Bien. ¿Siguen las recomendaciones o no? Sí. O por lo menos de ahora en más las van a seguir, ¿verdad? Sí. Sí, no me lo decís muy convencido. Sí, me tenés que decir. Muy deportista. Sí. Siempre vienen con, ay, me duele la pierna porque jugué al fútbol. Dale, contá ahora. Dale. ¿Sí? ¿Sí? Muy deportista. ¿Jugás en algún club? Sí, en comunicaciones. Ah, bueno. O sea que estamos trabajando fuertemente para... ¿Para qué? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es tu sueño? Eh, ser futbolista. Mm. ¿Jugar en dónde, por ejemplo? No sé, no donde sé. se me venga. No sé. Bueno, bueno, muy bien. Eh, que la vez haciendo, lo que estás haciendo ah, la vez. Estamos haciendo un curso para entrar a, a una secundaria de veterinaria. ¿Una secundaria? De veterinaria. Ah, sí, contame, ¿en dónde? En agronomía no no conocía que había una secundaria con especialización en veterinaria ¿te gustan mucho los animalitos? sí mira vos y queda cerca de tu casa o vas a tener que viajar no no más? cerca lo elegiste vos o justamente es por eso porque te no, quedas no, lo elegí yo muy bien muy bien todo el mundo eligió acá a qué secundaria ir, yo no todavía no no sé mm. qué voy a hacer influye mucho el tema de mamá y papá no en estas decisiones no ¿Vos? Yo era la 35. ¿Y la 35 secundaria con qué especialidad? De ¿Sabés? mecánica. Ah, mira vos, técnico. Automotriz sí. o de computación. ¿Se nos rompe mm. el auto? Ah, ya sabemos a quién llamar si se nos rompe el auto. A mí no, porque yo no tengo auto. O se me puede romper una computadora. <risa> pero no el auto porque no tengo. Bien, buenísimo. Está bueno pensar, chicos, y si todavía no lo pensaron, está bueno pensar en esto, en estas vacaciones de invierno y antes de irse a Córdoba, ¿me piensan, por favor, a qué escuela quieren ir? Bien, buenísimo. Ahora estábamos en el debate acerca de cómo se decía esto, porque los chicos trabajaron eh, el tema de la alimentación. Y van a presentar, eh, a ver si me sale... Y si no, por favor llamen por teléfono y corrijanme quien sabe hablar en francés. Un pâtissier, que sería como una especie de panadero, ¿no? Tradu o sea, haciendo la Más pastelero. Más pastelero, bien. Este, que justamente eh va a, va a hablar sobre el tema de alimentos. Igual la pastelería no tiene muy buena prensa en esto de ser muy sana y. <ríe> es muy rica, pero no es muy sana. Eh, ¿Sobre eso le preguntaron a, al, al pastelero? Le preguntamos una, eh, si no me equivoco, se el, señor? el ¿Sí? señor al que fuimos a entrevistar se llama Néstor Regini, que, eh, Reggiani, que es... Reggiani, perdón. Qué... Te pareciera como que tiene origen, eh, descendencia, de no sé, por ejemplo, suena más de italiano. Reggiani, nani, sí. Suena como sí. italiano, ¿no? Gianni, de la nueva muria de Villa del Parque que uh -huh. está sobre Nazarre ah, bien y a él fueron a sí, preguntarle de... algunas cositas uh -huh. vamos a escuchar las cositas que le preguntaron a este paticier algo así o pastelero en castellano ¿desde cuándo decidió usted ser pastelero o tener una, pan una panadería? bueno, yo empecé de muy chico a los 17 años Tengo 49, tengo unos cuantos ya. Y empecé trabajando en la panadería de un amigo de mi papá. Y ahí, con el transcurso del tiempo, pude llegar a lograr a tener mi propio negocio, ¿no es cierto?, que era un negocio familiar. Este es un trabajo que, si te gusta, lo tenés que llevar adentro, es un trabajo que, una vocación que es, lo llevas en el alma. Así que, el que entra en este trabajo, no es muy difícil que cambie, porque es muy lindo hacer cosas para el disfrute de los demás. Y siempre tuve como referentes a grandes pasteleros, a grandes profesionales de Europa, de los cuales yo los, los conocía por libros, ¿no es cierto? Y tuve la suerte de ir a visitar los lugares de trabajo de esos pasteleros y vi que en sus pastelerías todos tenían su libro. Entonces fue una meta que me, me puse hace muchos años, que en mi pastelería estuviera mi libro. Así que me llevó trabajo hacerlo, pero... En definitiva lo pude lograr. Los libros siempre, los libros siempre van a encontrar las hojas que tienen dulce de leche, chocolate, todas esas cosas. Eso significa que están usados, ¿eh? El libro está basado en, buscamos cuáles eran eh, los cuatro elementos fundamentales que hablaban los griegos. Ya lo van a estudiar un poco más adelante ustedes, que es la tierra, el agua, el fuego y eh, el aire, ¿no es cierto? De su profesión. Ayuda de un comedor comunitario u otra entidad. No, mira, la verdad que no. Este sería lindo hacerlo. Nosotros lo que hacemos es acá al fin del día a las nueve de la noche a lo mejor hay diez personas en, en la puerta y lo repartimos en, en esa gente. Y sí, una receta la y, eh, Sí, te puedo dar para que hagas a ver. Podemos hacer un, un mus con yogur ¿eh? y con frutas para que sea light. Y una bien golosa tiene que ser algo que tenga chocolate, que sea bien potente. problema que tuvo el pastelero para este, nombrar alguna receta light, justamente la pastelería no es light y él hablaba del disfrute ¿no? Eh, digamos al pastelero lo podemos ubicar como el hacedor de esos permitidos <risa> ¿no es cierto? a ver señor venía al, al lado del micrófono ¿No? ¿había algún cartel en lo del, del pastelero? decía no consigo una pastelería sin el chocolate, Ay, o sea sin claro. todo el esfuerzo que puso a hacer para que hizo él para hacer la, la pastelería lo puso en un lema donde se usaría para todo lo que tiene que ver con la pastelería. Claro, mucha manteca, mucho chocolate, Pero chocolate mucho dulce. Isabela, no cuéntenle lo que con Cosa sí. riquísima, claro. lo que nos contó, porque él fue, viajó, ¿no? Viajó a Europa a hacer eh, cursos uh -huh. donde había todos pasteleros. Sin, de así de muchos lugares de Europa para Competencia, mm. eran competencias en Francia y toda la parte de Europa uh -huh. él ganó un premio en el 2009 si no me equivoco uh -huh. pero era, era nacional Ajá. en la de en la de lo en la de Europa salió te, en tercer lugar Argentina pero cuéntenle lo que nos contó eh. y su hijo salió segundo ah muy bien entonces no, el... eh, su hijo heredó el, el gusto por la pastelería Sí, en Junior creo que había sido. Sí. Igual es un, es un negocio familiar, pues trabaja él, la esposa, mm. el cuñado, los hijos, trabajan claro, todos más o menos. Claro. Y por ejemplo, una cosa de chocolate que ya han visto. Él también sacó un libro, entonces había fotos donde veías toda la parte... Eh, él también se basó en lo que es los cuatro elementos, mm. según los griegos. Los griegos, gracias. Mm. Entonces hizo todo el aire, tierra. Fuego. Agua no, y fuego. fuego, entonces él se basaba en todos los elementos para hacer todo lo que tiene que ver con, ¿Con la pastelería. respecto a las figuras? No, me qué? parece con más a lo que es la pastelería, claro más basado en que la pastelería que en cómo se ve, por ejemplo. ajá Bueno, es toda una exploración, pero bueno, digo, dentro de esto saludable es... Eh, La pastelería vendría a ser como un permitido dentro de ese mundo en el cual nos tenemos que cuidar la salud. No es para comer facturas y chocolates todos los días. Sí, ¿me querés decir algo Después, más? Pues él decía que, por ejemplo, los griegos siempre decían que había un quinto elemento. Para él, el quinto elemento era el chocolate. Ah, bueno, claro. Sí, sí. Sí, tan el... necesario. Mm. Que vendría a ser el éter. Claro, o sea, vos cuando comes chocolate, esa cosa de que el chocolate con el paladar y es un placer de claro. los dioses. Muy grande, muy grande. Claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, después de este momento bonito de, de, de hablar de placeres y de cosas engordantes, eh, ¿cómo hacemos para tener un fin de semana saludable? Estuvieron investigando sobre eso, ¿verdad? Y en esto estuvieron Tomás, sí, Coronel, Pablo, Rodríguez y Alex. Ay, qué... Uh, shoo... Bueno, <risa> bueno. Alex, ¿sí? Este, Vamos a escuchar el spot de fin de semana saludable y después hablamos con los chicos. Por Dios, necesito un fin de semana saludable. Mira, Alex, lo que yo te puedo recomendar es esto. El desayuno, como desayuno, te puedes ah, vale, tomar frisos. un café con leche y media lunas. de almuerzo pescado con ensalada y agua y también para la actividad física trotar 10 cuadras de ida y de vuelta para la merienda tendrías que tomar un jugo con, to con tostadas de jamón y queso y para la cena un pollo con arroz y jugo de naranja. ¿y el domingo qué puedo comer? yo no tengo idea pero me parece que mi nutricionista te puede ayudar Lo que yo le voy a recomendar para el domingo es... En el desayuno, cereales con leche. De almuerzo, un asado con ensalada de tomate. La actividad física, obvio, antes que la merienda. Caminar por lo menos 20 cuadras. De merienda, fruta con jugo de manzana. Y de cena, fideos con salsa y jugo de naranja dulce. Eh, ¿Se puede salir en bicicleta? Sí, se puede. Mientras hagas una actividad física... Que te ayude, que sea sano, que sea aeróbica, no sé, fútbol, tenis, andar en bicicleta, muchas cosas, básquet. Y acordate de siempre consultar antes de empezar un deporte con tu médico o tu cardiólogo para ver si tu cuerpo está en condiciones y sano. Ah, muchas gracias. Y ahora voy a tener todos los fines de semana en cuenta. ¿También se puede hacer esta dieta los días de semana? y sí. Estadito, o sea, todos los días Yo supongo, no sé, te vas a aburrir También lo ideal sería ir variando Con cosas saludables cada día Un lunes algo Un martes algo, como hicimos Sábado y domingo Fueron dos cosas diferentes Ir así rotando Con cosas saludables Eso es todo, espero que te ayude Alex Mi nombre es Tomás Mi nombre es Pablo Mi nombre es Alex Somos todos alumnos de la Escuela Rompehielos, del Distrito 17, número 21. Y somos todos de Villa del Parque. FM Riachuelo 100.9 Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra... Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela, felicitaciones en... ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias, Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Y me quedé enganchada con las recomendaciones este, que hacía este experto. ¿Quién era la voz de Alex, el que eh, hablaba de, del asado con la ensalada? Eh, no es esa era, era era era la voz de Pablo, ah la de Pablo ves yo no entendía bien porque no los conozco recién los conozco entonces no los identifico y entonces ¿vos sos Pablo? sí, a ver, ¿te podés acercar un poquito? a ver, yo te quiero preguntar ¿cómo se te ocurrió estas recomendaciones? Por ejemplo, el asado con la ensalada del domingo. Y bueno, después de investigar con la profe y nosotros bah, pensamos en lo que tendrías que tener. O sea, vamos, vamos, que usted puede. <risa> las proteínas, las vitaminas, los lípidos. Y entonces investigamos sobre las comidas, sobre cosas que aportan Lípidos, proteínas, vitaminas, carbohidratos Y así fuimos, mezclando, organizando y salió esto Muy bien, porque uno dice Ay no, cómo me voy a comer un asado el domingo Bueno, si uno come carnes magras está todo bien Ahora si le da el choripán, no sé si está tan bien, ¿no es cierto? <risa> Pero está muy bien como como marcaron, eh, digamos, estas recomendaciones ¿Qué se puede hacer el fin de semana, ¿No? igual no sé si pusieron las las tortas y los postres y los chocolates del, del pastelero ¿no? ¿no? no eso no porque si damos aparte asado tampoco para tanto a ver, espera, a decirlo al micrófono si te escuchan si damos asado tampoco para tanto claro no comernos un kilo de pan con el asado mojando así en la lechuga ¿no? Sí, este todo muy equilibrado pero digo Hablaban de cereales. ¿Alguien come los domingos cereales? ¿Sí? ¿Sí? Sí. A ver, dale, acércate. Él come cereales. Sí, yo sí como. Muy bien, muy bien. Yo como todo. Muy bien. No. A ver, señor, acércate, dele. La otra vez decíamos que él dice, yo como muy bien, pero no engordo. ¿Y por qué come muy bien? Pero come muy bien y también hace esa actividad física. Contá qué hace? Sí, yo juego al fútbol. ¿Y qué más? No Jugas a todo? ¿no? Sí, al fútbol. Y a, ayer, o an, No, antes de ayer, fuimos a un torneo de básquet. Ah, o sea que jugás al fútbol y al básquet. ¿Y, cómo salieron? y salimos campeones. Campeones. Entonces, repetime tu nombre. Nicolás. Nicolás salió campeón con su equipo. Sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y aparte él se alimenta bien. Come cereales y sigue las recomendaciones de Pablo. <risa> Es cierto. Bien, buenísimo esto. Me encantó porque digo eh, aportan ideas que son muy útiles y está bueno que uno aprenda, ¿no? A aportar esas ideas que no las escuche solamente de otras personas, sino que uno pueda este, darlo. Algo más con respecto al tema, este, de las recomendaciones para el fin de semana, ¿no? Bueno, a ver, eh, ¿con qué seguimos? ¿Alguien me puede decir con qué seguimos en, eh, en el programa de Hora Libre? ¿Con un tema musical? ¿Vamos con un tema? Y después nos, nos este, reacomodamos. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar Ciudad, eh, Ciudad Mágica de Tambiónica. Cada la noche nos me genial gusta que sea hasta dramática tus ojos dibujan mi eternidad y está muy bien así por hoy no pienses más. Yo sé que lo Me quedo con moños fijo de largo voy a buscarte Que noche mágica ciudad de Buenos Aires se queman las horas de esta manera nadie me espera como me gusta verte caminar así me quedo con moños fijo de largo voy a buscarte me mata como te muevo por todas partes se queman las horas de esta manera nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Algunos momentos de esta eternidad Me son suficientes para recordar Tus piernas bailando son tan mágicas La noche se presta para mucho más Y estamos amor era así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, chasito de largo voy a buscarte Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Bueno, seguimos y ya estamos terminando como los chicos de la escuela rompehielos. Trabajaron tanto, tanto, tanto, tenemos tanto material que ahora estamos apuradísimos por mostrarlos por mostrar todo lo que trabajaron y eh, como estamos trabajando el tema de eh, de alimentación hay un informe sobre bulimia y anorexia que son dos patologías que tienen que ver con desórdenes en la alimentación ¿no es cierto chicas? ¿Sí? Sí. Sí. ¿sí? ¿quién trabajó en esto? nosotras eh, ¿y cómo se llama a nosotras? ¿nombre? Eh, Ailena Saro Anaís Uninomilios Celeste Bravo y me falta alguien más, a ver. Y Melisa Villalba. Bueno, escuchamos el informe y después lo comentamos. Nosotras somos Celeste Naybra, Pereira y Melisa Villalba. Somos todas alumnas del colegio Rompehielos General San Martín, 21, distrito escolar 17, de séptimo grado. Y queríamos contarles y hacerles recomendaciones acerca de anorexia y bulimia y diabetes infantiles. Cuando se sospeche o sepa que una persona tiene una anorexia nerviosa, debe hacer que consulte lo antes posible con su médico de cabecera para que este le remita a un médico psiquiatra, experto o especializado en esta enfermedad, o acudir directamente a una psiquiatra de estas características. En el caso que haya algún bulímico en, en la familia, eh, cuidado médico, educación y apoyo, planificación en un estilo de vida saludable, eliminación del ciclo de atracones y purgas. ¿Qué es la diabetes infantil? La diabetes infantil supone entre el 10 y el 15% del total de la diabetes. Es la segunda enfermedad crónica más frecuente en la infancia. Se puede prevenir en esta enfer enfermedad a partir del nacimiento de los niños. La prevención puede empezar con la lactancia materna, evitando así la alimentación, porque la alimentación eh, rica en azúcares es innecesaria durante esta fase. Para evitar la obesidad infantil y también la diabetes, la diabetes es necesario que los niños disfruten la alimentación saludable. This is mi religión. Bueno, y así escuchábamos eh, algunas recomendaciones a tener en cuenta para que no sucedan estos desórdenes en la alimentación, ¿sí? Pero básicamente, la conclusión, conclusión, ¿cuál sería, chicos? Comer cómo saludablemente. ¿Sí? Bueno, nos tenemos que despedir. ¿Alguien quiere mandar saludos? Estamos como ya pasaditos casi 15 minutos de las 11 de la mañana. ¿Quién nos están escuchando? Nos están escuchando en el colegio, así ah. que les queremos mandar un beso enorme. Está muy buena la radio. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno. Mandarle un beso a la directora Hilda. Uh -huh. Bien, un beso grande a la directora Y a todos los chicos y chicas Que están escuchando en la escuela El programa Bien, ahora vamos a, a respirar Tranquilos y nos vamos a aplaudir Porque este programa cómo estuvo, estuvo bueno, ¿no? <risa> Chao, nos reencontramos el jueves que viene Hay un montón de manzanas en un árbol Y de repente se cae una Todas Las de arriba empezaron a reírse y la que se cayó les responde. No se rían, inmaduras. <risa> ¿Qué cosa es una tarta que no habla? Una tarta muda. Usted está loco. Una nana estaba en la parada del colectivo y llega una naranja y le pregunta. ¿Hace mucho? Espera. La nana le responde. No, siempre fui una naná. Ah, Reimprovisado. Reimprovisado. Ah,